Y así, viste, vamos organizándonos y la verdad que necesitamos sobre todo eh, alimentos, lo básico, leche, lo fresco que no lo podemos conseguir, eh, o sea, el, el, el chico necesita comer carne, necesita eh, leche y hay cosas que a veces no podemos conseguirlas y simplemente se le da un mate cocido cuando se le puede dar leche que lo que lo alimenta más, ¿no? Y...